Mauricio, Mauricio Suárez Becerra, que ¿Qué? es eh, guitarrista y compositor de Chancho. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo te va? C que Contanos eh, qué es lo que hacen, quiénes son, ¿Cómo? por dónde Bien. van. Así es. Eh, bueno, la banda se llama Chancho, eh, viene rodando hace varios años, eh, pero de manera intermitente, con diferentes formaciones. Y ahora tenemos la suerte de, de poder haber mantenido esta formación intermitente Durante un par de años, eh, yo anteriormente estaba viviendo en la ciudad de La Plata, o sea, la banda nace allá. Y me vine este año, a principio del año, y la banda como que se trasladó acá y estamos todos con músicos de acá de Santa Rosa. Eh, la formación sería Carolina Crowley en percu, en percusión, caro Tomá sí. Catalano uh -huh. en batería y Agua Avellaneda en bajo. Uh -huh. Camilo camiletti en teclados y piano Pablo Wagner en trompeta eh, Franco Sánchez en saxo tenor y sergio buen Giovanni en, en saxo barítono y yo tocaría la guitarra una banda Linda una banda hermosa uh -huh. banda sí eh, y Hermoso aparte grupo. estaba viendo es, es una mezcla de, de, de, de edades y de orígenes también no tal cual sí sí eh, tenemos eh, integrantes que han que vienen de diferentes lugares de, de, del país que han nacido en otro lado ¿no? Ahora están todos radicados acá. Eh, y también, sí, el, el rango etario es amplio, muy variado. ¿Y, ¿Y qué es Chancho, si lo tenés que definir? ¿Qué es? ¿Qué hacen? es eh, Básicamente es una, un proyecto de fusión eh, musical. Eh, las raíces, el sonido es recontra rockero pero nos nutrimos de, de todas las influencias y todas las músicas que escuchamos que son recontravariadas. Eh, por ahí, entre las más notorias, se podría nombrar el jazz, el latin jazz, eh, la música latinoamericana en general. Eh, y después, bueno, el rock, eh, tanto de, lo, de los 70 como el rock de los 90, el rock eh, alternativo, Eh, y el rock progresivo también hay hay de todo para escuchar la verdad el, el, es muy muy interesante la, la propuesta eh, hace un rato hablábamos con cuando estábamos por anticipando la nota pero yo preguntaba digo che y qué género y me dijeron esto que me acabas de decir vos es una fusión de un montón de cosas y también la ver, otra cuál. cosa que me sorprendió me dijo, son todos músicos estudiados así eh, sí. es algo tiene algo que ver con eso con el estudio con la música y Eh, y, o sea, en realidad es como que somos afines y, y no, nos juntamos ahí como por magnetismo, digamos. Eh, no, nos vamos encontrando en otros proyectos por ahí. Eh, yo los fui conociendo a los chicos eh, por juntadas, por zapadas. Y cuando me parecía que, que podía, les podía llegar a interesar el proyecto, los invitaba. Y por suerte todos dijeron que sí. Eh, después también sucedió que, que un integrante trae a otro integrante... Eh, o sea, no, no lo no sumé a todos yo, sino que entre ellos también se fueron sumando. Y después el tema de, del estudio es algo que tenemos todo en, en común. O sea, somos recontrapasionados de lo que hacemos y nos gusta estar constantemente aprendiendo, estudiando, eh, mejorando ya sea cuestiones técnicas eh, o, o, o de la ejecución y, y después también cuestiones compositivas. Tenemos toda una búsqueda en común. Que, ...que por suerte se puede plasmar ahí en, en este proyecto, este uh -huh. y, ...y por ese lado estamos recontentos porque hace ya un poco más de un año... ...que venimos laburando juntos... Y, ...y en el sonido y en lo que se ve para afuera, lo que se muestra... ...se está pudiendo cristalizar, eh, nos, nos llegó un tiempito, ¿no? ...porque por ahí es una música que lleva bastantes arreglos... Eh, ...muchos cambios de clima, o sea pasamos por muchos lugares... Y lleva un tiempo de maduración, como también de ensayo, de estudio. Así que contento con eso. Bien. Eh, vos decís, ¿cómo ha sido ese año y pico que bueno. vienen haciendo las cosas más regularmente? ¿Y qué ma diferencia marcarías con aquellos tiempos en que eran Chancho de Monte? La banda como nació hace más de 10 años, me parece. Sí. Eh, contame por dónde van ahora. mira Mirá... Eh... Es como una búsqueda o sea chancho monte nació hace más de 10 años imagínate eh, nació como un trío en esa época tenía un sonido mucho más eh, de rock progresivo por por los integrantes eh, más que nada el baterista venía de ese palo del metal progresivo entonces tenía otro sonido la banda pero después bueno fue fue mutando fue evolucionando eh, nos fuimos un poco más para el lado de ...del latín, después cuando empezamos a incorporar otro baterista o percusionista... ...y en un momento eh, de, de todo ese proceso surgió en mí la necesidad de incorporar vientos... ...y arreglos de vientos, estaba escuchando bandas eh, como por ejemplo puya ...es una banda de, de Puerto Rico que, que mezcla como metal así bien trash... ...con arreglos de vientos recontra salceros y eso me voló bastante la cabeza... Uh -huh. y, y entre otras influencias no y bueno eh ahí, ahí surgió la necesidad y desde ese entonces como que fue una búsqueda constante no de músicos de de por ahí interiorizarme un poco en en cómo es la la escritura de los arreglos para para una fila de vientos, no eh tenés que tener en cuenta el el rango de de, de los instrumentos viste y bueno me metí a estudiar todo eso. Y cuando ya me vine para acá, la idea como que estaba re firme, de que de que quería una, una formación así, eh, bastante amplia, instrumentalmente, ¿no? Que nos diera como posibilidades sonoras recontra eh, recontravariadas, eh, esto que te decía hoy de, de pasar por diferentes climas, eh, eh, todo el instrumental es un recurso recopado para, para todo eso. Así que, bueno, ahora, este año... Lo que por ahí te diría que, que más se avanzó desde el lado mío fue poder armar maquetas, ¿no? O sea, es una maqueta de un tema sería todo lo que, o lo más parecido a lo que tendría que sonar, pero con instrumentos virtuales en la computadora. Eso fue, fue algo que nos, nos aceleró un, mon un montón el proceso, nos ayudó mucho. Y después el tema de la escritura de, de las canciones. Eh, escribir todos los arreglos o la mayoría eh, dentro de lo posible y, y dárselo a los músicos también nos aceleró mucho el proceso de los ensayos y eso para llegar ya a los ensayos que no, por ahí no fueron tantos eh, con bastantes cosas resueltas y, y podernos poner a tocar y ir más a lo a lo colectivo a lo grupal, a esas cuestiones así ¿Mm? que es, este año fue esa la idea básicamente ¿No fue un año fácil para juntarse a ensayar, digamos, este? No, no, para nada. Fue fue muy intermitente. Eh, nos pasaba, viste, como que agarrábamos cierto ritmo eh, y, y cierta comodidad y, bueno, nos caíamos de vuelta en fase 2 y, y nos frenaba, pero después de, de un par de veces fue como que nos acomodamos y, y empezamos a aprovechar esos momentos de, de pausas para, para otra cosa. Yo en mi caso me ponía me ponía a arreglar los temas, me ponía a preparar temas nuevos, de eh, esta de... pandemia fue como que por lo menos del de lado artístico eh, también sacó a relucir bastante la, la creatividad de, te, en general, te iba a preguntar te iba a preguntar eso que si te había modificado en algo positivo la pandemia digo estar aislado estar un poco más encerrado por ahí tenías sí. más tiempo digo por ahí este al no salir tanto te permitió esa parte el hecho de estar encerrado sí sí sí tal cual Eh, yo no lo, o sea, desde mi lado personal, yo sé que hay gente que la pasó recontra mal y la está pasando mal, pero desde mi espacio personal eh, no, no la he sufrido tanto porque me pude encontrar con cosas que necesitaba. Eh, y O sea, personales y, y después, bueno, artísticas también eh, me sirvió para meterme con el tema de la composición, estudiar mucho, este año estudié el instrumento más que, que en toda mi vida, así que fue el año que más estudié eh, así que bueno, por el lado de la, de la música y del estudio y, y de, de la creatividad, eh, para mí fue recontra productiva el, el parate este Mauricio, ¿qué esperan de esta presentación en la charlería Sesiones el domingo, 10 de la noche en el canal de Youtube? Eh, mira estuve... Pude tener algunos adelantos ahí me mostraron y la verdad que está re lindo eh, viene viene bien no vi el producto final igualmente eh, se pueden esperar eh, un nivel de audio muy copado que está laburando Fran rodríguez que es, es, se ocupa de, de la grabación y la, la edición y la mezcla eh, a nivel imagen también eh, una, una estética que a mí personalmente me gusta mucho que no, no se la voy a adelantar así cuando cuando la ven No es dale, dale. Eh, eh, bueno. Eh, y bueno, nosotros como banda la verdad que llegamos re, re bien, re preparados para, para esa fecha, o sea, con, con los temas bastante madurados. Eh, obviamente que no, siempre nos gusta tener el, la mayor cantidad de ensayo posible, pero bueno, para esa fecha nos pudimos preparar bien y y nos sentíamos cómodos con la música, que es re importante a la hora de de, de tocar en vivo o, o en este caso para una sesión eh, así que no, eh, no no nos llevó a ponerle muchas tomas eh, lograr las tomas que tiraban eh, y, y se va, o sea va, va a ser algo lindo algo fluido yo creo que eso se va a notar eh, en lo que vea la, la gente y cuántos temas van a de... van a ser tres temas eh, larguitos Ajá. Eh, Son, viste Los temas, como como hoy les comentaba, pasan por diferentes estados, así que es como que ponerle en un tema tenés tenés varios momentos que hasta por ahí, si, si estás medio distraído te parece que son temas diferentes, pero tratamos de ir llevando como un hilo conductor y como ir viajando con, con la música. Así que son tres temas que, si bien tienen cada uno su, eh, sus características, o sea, los tratamos de, de elegir para que sea una lista variada tienen en común eso que, que te van llevando por diferentes lugares. Mauricio Suárez Becerra, gracias, si quieres agregar algo más te escuchamos, nos vamos a despedir, vamos a cerrar la semana escuchando un poquito más de Chancho. Eh, bueno, muchísimas gracias a ustedes eh, por por el espacio y quería, bueno, tenemos las redes, eh, estamos en Instagram como Chancho Música. Si quieren seguir ahí, eh, vamos a estar subiendo todas las novedades que, que ahora viene bastante movida la mano, así que está bueno. Y después en Facebook estamos como Chancho en monte Fusión, todavía tenemos el nombre antiguo. Eh, y mandarle un saludo a toda la audiencia, a, a todos los amigos, amigas, amigos y a mis compañeros de banda, que, que bueno, les estoy re agradecido y re contento con ellos.